Y las palmas arriba, las palmas arriba Todos los fiesteros con las manos bien arriba ¡Bossa! Todos los fumieros con las manos en el aire Todos los fumieros con las manos en el aire ¡Yo quiero ver! ¡Qué, qué, qué! ¡Yo, Yo quiero ver! ¡Todos, todos, todos! Todas las manos arriba ¡Todos, todos! ¡Todos! Todo. Colombia, Perú Seguimos metiéndole un poquito de cumbia, Villegas Y el respeto de tantos años La gente de Perú, Colombia, Ecuador Gracias de verdad Este de Yerba 2021 Con un 2020 20 de mierda Pero ahora Le venimos a meter cumbia guichera de la de Posta Y las palmas Y las palmas Y las palmas arriba sabes por qué? Porque el que no hace palmas Es el pibe cantina Dice Se menea, baila la negra, el charribole Queremos agradecer y mandarle un fuerte abrazo a distancia, hacia el cielo a Juan Carlos Ponce el primer cantante de Cumbia Villera el primero que se animó a decir Cumbia Villera cuando en ese momento nos discriminaban por vivir en una villa por usar visera, piluso zapatillas de gimnasia con respeto como siempre digo para él y para todos los fanáticos del mono y todos los fanáticos de Yerba Brava Seguramente conocen la canción y la van a cantar con nosotros fuerte, que se escuche arriba al cielo. Mi mono la canta con nosotros, esto dice. Yuda, compadre, por y lo soltaste. Yuda, compadre. Yeah. Y por más de 20 años, más de 20 años que venimos Cantando esta cumbia villera, mostrando el barrio, la gente humilde, gente pobre, de barrio, laburante, y bailan, lo que más tienen, esta cumbia villera, dice... Escucha el cielo, dice Voy a ser tiga especial ¿Por qué? Porque el monito Que tengan un pariente, un familiar, un amigo Que en esta pandemia del 2020 se lo llevó Entonces con mucho respeto y con mucho cariño, como siempre digo Para todos aquellos que ya no están ahí con nosotros Pero nos siguen acompañando de allá arriba con una estrellita que nos guía y nos ilumina nuestro camino Para que no nos equivoquemos Y para darnos fuerza con todo lo que hacemos Esto se llama Relococú Y esto dice así, escuchá Dale lavaritos arriba todos todos y cantamos hacia el cielo mi frente como dice Hace poquito 10 años de trayectoria en esto que es la música, que nos gusta mucho y que compartimos siempre. Lo voy a invitar y quiero que ustedes lo conozcan, el público de Yerba Brava, tremendo talento, tremendo talento de verdad. Él tiene la banda y está con su familia, y con su familia labura y hace lo que más le gusta que es la música. Lo que compartimos todos. Fuerte el aplauso para el amigo Santi, lo que faltaba, escuchá. Vamos Santi, tremendo Santi. Tremendo artista, de verdad mira ¿Cómo andás, Santi? Ahí lo prende, ahí va, me lo prende. Ahí va, ahí va. buenas noches a todos Buenas noches a los chicos de Yerba Brava, ché Muchas gracias, loco Gracias a ti, gracias a los pibes acá Un, un placer. placer, el placer es mío, chicos La verdad, Santi, cuando nos invitaste a tus 10 años de, de música Me puse muy contento porque nos conocemos hace poco Hace un año y medio más o menos que nos conocemos si le falta el piruzo a, a Santi, ah, boludo, pongan el piruzo. Ahí está, ahora sí. Ahí le ponemos, ah, ahí está. Ahora sí, porque ya no logramos usar piruzo, ¿la viste? Vamos, Volvimos al piruzo. Así sí. que esa... Ahí va, ahora sí. A ver, Estoy... Santi, si ¿sí te acordás de esto que dice así, escuchar. A ver, a ver. Vamos. Era loco <ríe> interminables los aplausos para tremendo artista que hoy nos visita y nos dijo que sí al toque Vamos, qué talento buena. por Dios Santi gracias de verdad de corazón Amigo, gracias muchísimas ustedes, gracias chicos. saludos a toda tu familia a todos. Todos. faltó parte del grupo no no vinieron ¿eh? ¿Eh? qué pasó ahí sí. ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué pasó? Sí. ¿No le mandamos saluditos a los chicos, a los chicos. Sí, sí, sí. le mandamos un, un abrazo a todos. <ríe> gracias Santi <ríe> bueno, por toda la, banda. No, la los... participación de verdad de okay. corazón gracias Y nos veremos pronto con Santi, qué talento, por favor, síganlo. Santi y lo que faltaba. Tremendo, boludo. Cómo me encanta como canta Santi. Perdé la humildad. Tremendo, tremendo. Ahí estamos, no no no queremos seguir aplaudiendo, queremos seguir haciendo ruido, seguir cantando. Se hizo una un piluso, eh. A Santi, y cuando fuimos nosotros naranja, pero no importa, no importa. Bueno, nos vamos a ir a otra canción, que esta canción es un cover que decidimos hacerlo en esta en esta pandemia que ha pasado, bueno, en esta pandemia que está todavía, y que nos estamos cuidando, eh, porque se llevó mucha gente, muchos amigos, muchos familiares, no los quiero aburrir, pero bueno, les quiero contar cómo viene esta canción. Eh, mucha gente querida, y encima Dios, boludo, se lo lleva Maradona, la concha, me quiero matar, pero bueno, no importa, era el momento y estará seguramente bien ahí, cuidando al otro Dios porque son dos esta canción se la vamos a dedicar a todos aquellos que hayan perdido un familiar en esta pandemia esto arranca y dice así y las palmas y las palmas arriba Con mucho sentimiento y respeto dice Chero Abrava y eso dice No olvidarme de aquel día Quedas en silencio, quedas en sin vida Un beso te di, no sé si lo sentiste Una lágrima mía quedó en tu mejilla Hablamos un rato Despierta si pariera, dijiste te amo", si no lo supiera. Lo no pienso y te extraño, y paso muchos años. Tan bien si haboscare no estaba mucho en ese momento. Sigo pensando que de flores son que me entero y vuelvo corriendo en buscar Eh, que escuchamos en la camioneta cada vez que nos vamos de gira y nos agarra una sed pero tremenda eh. seguramente la conocen y le van a cantar con nosotros desde ese lado esto es dedicado para la gente Salta, Jujuy, Santiago y Tucumán para todo el país esto dice despierta ya mujer como ...que me agarró parte del calor que tenemos y pasarás técnico están mirando ahí yo bien la gente del otro lado gracias de verdad a todos a todo el país por hacernos el aguante con esta música que venimos hace más de 20 años que la arrancaron allá por los noventa y pico los hermanos moya con juan carlos ponce con el grupo llamado ovación después salió lo que es hiervo arabva y hoy más vigente que nunca bueno Tengo ganas de, de vacilar un poco. ¿Eh? ¿De qué te reí, boludo? ¿De qué se reía? Vení. ¿De qué te reí? No, que tengo sed. No, bueno, pero te reí, boludo, pedíme agua. Bueno, tengo ganas de vacilar y ahora vos vas a bailar con esto que dice así. Escuchá, dale. Sí, papá. sí señor pero quizá ahora cumbia y quiere que la buena huepa hue hue huepa si no vacinaste con esto. El señor que tiene sed los va a hacer vacilar con esto que dice a la cuenta de 3 1 2 y 3 Wepa Wepa Wepa Y se suple la lisera es 20 años sierva brava loco más vigente que nunca en mi barrio la cumbia se baila así guacho, mirá bien, arriba La birra, si no me traen una birra no sí, boludo. Bueno, no larga nada de atrás. Hijo después puta, no me una birra. <risa> Está al lado la ladera, boludo, no se malo. Peque es un crack, boludo. Voy a cortar el antibiótico, ¿eh? La notó, notó boludo. Mencho, hable. La notó, ¿eh? Yo lo vi que la notó. No, va de onda, va de onda. cuenta la casa. Un genio el Peque, un genio el Peque. Bueno, Salud para todos, eh. Saludo para todos. Por un 2021... Muchísimo mejor... Muchísimo mejor... De verdad... Este 2020... Nos dejó muchas cosas feas... Y yo sé que este 2021... Va a traer cosas muy lindas... Ojalá que la podamos compartir... Junto con ustedes... Arriba del escenario... O en alguna gira... Donde sea... Muchísimas bendiciones... Y... Salud para todos... Acá también Bueno... Ahora sí... Hablando de giras y todo... Tengo un amigo que lo conozco más de hace más de 20 años. Creo que fue el primer grupo que, que yo estuve ahí, que yo yo era animador de radio, locutor de radio, y, y bueno, se me dio la posibilidad de estar en un grupo tan grande y tan conocido, con un artista tremendo, y con una humildad grandísima, hasta el día de hoy lo tiene. Y han pasado tantos músicos por ahí, de hecho creo que uno de los músicos que pasaron por ahí fue Palito Loscano. Muy bien, y pasó el dibu dos grandes... Chabón, se notaba. Y pasa, peque, pasa. Que el... Ah, pará, ¿y, el y el Peque, peque El Peque lo reemplazó a, a Pablito, boludo. Qué buen cambio que hizo Claudio. No, uh, lo quemé. Fuerte los aplausos al amigo Claudio. El grupo Calu, que se viene un tema. Escuchá. Un tema, se viene dentro de un poquito un FT. Ahora, en días nomás, prepárense porque sale un tema que la va a romper. Yo soy lo que les digo. Claudito, Gracias. ...por venir de corazón, de verdad, gracias por la amistad... ...por el respeto de siempre... ...y por estar siempre que te llamamos... ...no, gracias a ustedes, gracias a todos los chicos de Yerba Brava... ...así que bueno, acá venimos con toda la onda... ...para que puedan probar el trago del año... ...sí señor, se viene el trago del año... ...de la mano de Calu, de la mano de Yerba Brava... ...y comenzamos con las palmas arriba... Pa, pa, pa, ...palmas arriba... ...y las palmas arriba... ...esto es lo nuevo que se viene dentro de muy poquito... ...Yerba Brava junto con Calu te viene el trago del año para este 2021 y yo sé que la va a romper ¿eh? a la cuenta de tres, esto dice uno, dos de la letra, yo sé lo que te digo. Me vi a Colombia y entré en un baile con mis amigos a festejar. Después de horas de estar bailando, pintó un trago sensacional. Me preguntamos que esa chica hace unos peces espectacular Hacerme un pece Hacerme un pece Porque tan noche quiero gozar Te comentaron que esa chica hace unos peces espectacular ¡Vamos! Palmas arriba Aguante, lleva brava, papá Aguante, grupo caro, papá Gracias, loco Gracias Tibu, gracias a vos Gracias a los chicos de Yerba Brava Gracias por la buena onda Y será hasta siempre ¡Vamos! Qué grande Claudito Tremendo Un tema que se viene con todo Yo sé lo que te digo ¿Te aprendiste la letra? Haceme un... ¿Eh? Un trago Un trago <ríe> Ahí está, bueno Seguimos recordando un poquito De estos 20 años de Yerba Brava En los comienzos de Yerba Brava Había una canción Que seguramente todos la conocen que nació en el, creo que principio del 2000, ¿no? Sí, sí, sí. en el 2000. ¿Qué canción estoy hablando, Menchú? ¿Eh? Lo que se bailaba en los barrios, papá. Sí, señor, y arrancaba con las palmas arriba, las palmas, y las palmas arriba, las palmas arriba. Porque en mi barrio, en Villa La Cava, ahí en Bécar, zona norte, en cuero y en zapatillas bailamos la cumbia de la villa, dice... sabor cumbia Luchera. para todos los barrios humildes como dice ritmo de tambores se empieza a escuchar y el vino a los latines comienza a llamar toda la las se pone a bailar con las zapatillas la cumbia de la villa ritmo de tambores se empieza a sonar los guachines comienzan a chamar, toda la esquina se pone a bailar, con zapatillas la cumbia de la villa. Chile, Paraguay, Uruguay, gente de Venezuela, la gente de Paraguay que siempre nos trata bien, que para todos, en realidad todos nos tratan súper bien, con cariño, con respeto para todos ellos, estos son los 20 años de yerba, brava hoy, 2021 han pasado tantos cantantes, tantos músicos, y orgulloso, ahí, y orgulloso de pertenecer en esta banda, porque yo... Me crié y sigo viviendo en un barrio, en una villa, en La Cava. Como varios de los chicos, como Machuca, que nos conocemos hace más de 25 años. Siglo XX, Campalache, papá. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Esto va para todos aquellos vagos atorrantes como este tremendo Dicen. La música del barrio Las letras del pueblo Lo que la gente Pasa día a día Y siempre como digo Con respeto y humildad Esto es para todos los vagos Y atorrantes Como dice Esa es la historia de un vago Que le gustaba tomar ¿Cómo? Siempre odio el trabajo y Solo quería pagar Hasta el mediodía come se vuelve a acostar se levanta por la noche solo para ya bailar ¡Cumbia! A ex-músicos, a todos los ex cantantes de Yero Brava Gracias por haber participado en esta leyenda, en la música, en los barrios Gracias de verdad, gracias de corazón La cumbia se la lleva en el corazón y en la sangre Porque nosotros sí somos de barrio, de villa, de pueblo Y vos la bailás también Seguimos con las palmas arriba, las palmas arriba. Hablando de canciones de clásicos y de temas que vos conocés, esta canción es una de las que más me gusta. Pero de verdad, es una de las que más me gusta porque... porque habla de nosotros, los clubes unidos de barrio, que luchamos día a día, que somos... y que fuimos en algún momento también discriminados por la gente que está del otro lado de la calle... Nosotros vivimos en una villa y por usar pantalón de gimnasia, una remera de fútbol, nos discriminan, nos dicen chorro nos dicen malvivientes. Y no saben que ahí adentro hay muchas mamás que salen a laburar, hay muchos papás que salen a laburar para darle de comer a sus hijos. Con respeto y cariño, como siempre decimos, esto es yerba brava y esto es el discriminado. Escuchá. la visita. Espero que sentimiento que en el barrio para todo el mundo, para la gente de México, gracias. Por el aguante el cariño y el respeto de siempre. Para la gente de Chile, Uruguay, la gente de Colombia. Un placer enorme compartir esto con ustedes. ¿Cómo dice? Su suerte se ha Desde el momento en que nació Fins demà! del otro lado, gracias por el aguante el respeto, como siempre no me canso de agradecer porque cada vez que vamos a los lugares a... luego estamos haciendo un show, sabes cada que vamos a, a los lugares nos atienden, pero recontra bien ya sea Uruguay, Paraguay, en México Chile, realmente somos eh, como como de la familia, así que agradecidos a todos, a todos de verdad, a Colombia que hace un montón que nos vamos, atención Colombia unas ganas de ir boludo a Colombia otra vez ¿A ustedes no fueron? Fue, fue, fue. Se, sí. lo Se lo reperdieron sí. sí bueno, bueno, eh, bueno, esta canción que viene ahora es un acústico un acústico que hicimos también eh, lo hicimos ahora en, en, en este 2020 y, y habla de, también de, de los chicos de, del barrio ¿no? de, de los chicos que por ahí hay muchos chicos que piden para Navidad piden un juguete, una bicicleta y los chicos de mi barrio solamente piden algo para comer para estas fiestas Para esta Navidad, entonces nosotros recordamos este tema que se hizo en el 99 más o menos, versión acústica, y ojalá que les guste, esto se llama la Navidad del Pibe, o triste Navidad, como quieran llamarlo, esto es Yerba Brava, 20, 21. Canta Rodri, canta Juli, y esto dice... Por la villa va el pibe aquel, sus padres lo abandonaron. Y si no un bebé él mira al pasar qué pibes como él reciben abrazos regalos también todos los demás tienen lo que alguna vez soñó y no pudo tener triste navidad la del pibe aquel, que solo se conforma con algo para es de Navidad la que vive Sin padre y en la calle Sin nadie a quien querer Termina la noche y solo otra vez Descalzo por la villa enfriando sus pies Besos de mamá nunca pudo tener Juguetes nuevos no son para él Él mira el pasar que pides como él Reciben abrazos, regalos también Como los demás tienen lo que alguna vez soñó y no pudo tener. Tiste la vida la de piga que, que solo vive. se conforma con algo pa comer. Tiste la vida la que vive sin padre si en la calle sin nadie a quien querer. Para todos los chicos que hoy solamente piden plato de comida, no un juguete. ¿Cómo estamos? Con la piel de ¿Tienen pollo. sed? Están quedados de los pibes, dame otra birra. Dale, peque, ponete la 10, amigo, vená. Le puso candado a la heladera. Ponete la 10, boludo, ¿cuánto me vas a cobrar una cerveza? Qué hijo de pu... Mencho, te toca. Eh, bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno, estamos muy agradecidos de estar festejando los 20 años de Yerba Brava un streaming ahí con la gente del otro lado pasamos un 2020 sin estar con la gente así que ahora aprovechamos y con este medio la tenemos la sandia, el alcance de ustedes la <risas> ¿Viste? ¿Y no? Pero, y, ¿Vos qué te pensás que hice en el 2020 amigo? ¿No? Ahora te lo dejo a vos <risas> Ahí está bueno Muchísimas gracias de verdad de corazón a todos Voy a presentar a los músicos eh, Hacemos una basecita y hacemos una presentación cada uno vale basecita vos presentando como corresponde a los músicos por acá. Arrancamos por atrás por atrás En el teclado wow. En el teclado Tenemos a uno de los directores Que yo quiero mucho y aprecio un montón Terrible humildad Se arrancó con Guachina allá por el 90 siempre me equivoco bueno con el gato lo tenemos Que con Brava. <risa> no me lo podes sacar encima Bueno, eres Mencho recién empiezo, recién empiezo Y esto dice Los aplausos para Mencho no, no me ¿eh? Adelante Voz, coro y bajo Desde el partido de la costa Y con la palma bien arriba Julián Coronet Y mira qué más me falta Acá otro músico Primero presentamos Rodri, una de las voces de Yerodrava también, la tenemos acá. Sí, sí, muchas gracias todo lo el otro lado de la pantalla. Mi corazón, muchas gracias. De parte y de toda la onda. Y hoy tengo el placer, el lujo, de estar compartiendo esta banda con mi hijo, que está tocando la trompeta, que toca el redo, y, ar y armamos la burga así, en vivo. Toca güiro, toca todo, ¿eh? Olvídate. Y ahora no va a tocar trompeta y esto dice... El otro lado, y los hinchas de Rive y de San Lorenzo, y de la Academia. marón la trompeta. Acá lo, acá lo tenemos a Lucas. Ahora va che, a Sí, vamos de... a ir no, no, nada, buena parada. Pero ¿por la de los negros, amigo. Ya está, no, lo presentamos también. Ya está, Lucas, boludo. Le agarra la locura. Ahí va, para Jabul. Él es Lucas, el Rodrigo de la Villa. Estoy cero. brava el Luca en la viola. Pide los aplausos para loquita. Para, para, para, para. Aguantame un cachito ahí. Aguantame un cachito, que falta uno. ¿No falta uno. ¿Cómo, no, y yo el tibu <risa> Y las animaciones bueno. Acá, a la cabeza de la banda de Hierro Brava, El tibu, papá Me puse la del más grande Ahí, Dieguito Que Dios lo tenga en la gloria Gracias, Diego Maradona Por tanta alegría que nos diste A los argentinos yo soy el, el único argentino Que no nos mintió Porque todos nos mienten, políticos, todos, todos nos mienten. Maradona fue el único de no nos mintió, nos prometió la copa, eterno, nos eterno, hizo papá. felices. Que Dios lo tenga en la gloria. Están los dos, Dios y Él, los dos dioses. Y Maradona también bailaba esta canción y con esta canción nos vamos despidiendo. Gracias de verdad de corazón a todos, a todos, a todos los que estuvieron de ese sí lado, a la gente que vino a participar de este show, un montón de gente, a Santi, lo que faltaba, tremendo talento. Gracias, amigos de verdad, de corazón, por compartir un poquito de nuestro show. Eh, gracias Claudito de Calu, se viene un tema tremendo, amigo. Yo sé lo que te digo. Dame bola. 2021. Le vamos a romper, amigo. La vamos y si no vamos a laburar. Eh, laburamos igual. así que bueno, nos vamos a despedir con esta canción que Diego Armando Maradona lo bailó, lo vaciló y lo bailó todo el mundo, todas las canchas del mundo bailaban esto que decía así, mira. Chao. Este es el himno internacional de todas las hinchadas del país y del mundo, de todos. Se bailó en México, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, en todo el mundo. Y nosotros nos vamos a despedir con esto, gracias de verdad, de corazón a todos, a todos. Gracias, gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga a todos. Y nos vamos, y nos vamos con esta canción la vas a cantar de ese lado como la vamos a cantar nosotros. Y acá se murió todo. sabes por qué? Porque esta es la, la cumbia de los trapos. Canta fuerte como dice que se escuche Se lleve el fin Fins demà!